31 de octubre de 1938. compro el diario y me entero. Es una mañana tranquila aquí, pero a miles de kilómetros. El mundo terminó ayer. A las 8 menos 20 hora local, el profesor Farrell del Observatorio Americano de New Jersey comunica haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidas a intervalos regulares en el planeta Marte. Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. La población entró en pánico. Las avenidas quedaron taponadas por la aglomeración de automóviles. Los habitantes de esa ciudad, dice el diario, huían despavoridos de sus hogares, sin saber a dónde. El fin del mundo se sumía sobre sus cabezas. En cualquier momento, ocurriría lo peor. No sé por dónde empezar para describirles la extraña escena que se desarrolla ante de mis ojos, como escapada de las mil y una noches modernas. La suerte de la Tierra estaba destinada a sucumbir ante la invasión marciana. Lo decía la radio. O por lo menos así lo pensó Orson Welles en la Guerra de los Mundos. En realidad nada había pasado. O todo había pasado. No sé. Todo lo que pasa por ella es cierto. Aunque no lo sea.